Hola, Fran, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar acá. Un gusto tenerte. Eh, antes de que comiences, eh, alguna filosofía reggae, hay alguna hay relación que me esté perdiendo? Eh, no, a veces es simplemente amor al arte. Está bien. Bueno, a veces, a veces un funciona. cigarrillo son un cigarrillo, dijo Sigmund Freud y bueno, algo similar has hecho vos. Fran, ¿de qué de qué va esto de la Perinola política? Bueno, la idea de, del segmento es un poco eh, presentar una noticia o una idea, un tema de los últimos días o de los últimos tiempos y dar alguna herramienta o pensar alguna herramienta que nos lleve a ir un poquito más allá de eso. Algo que quizás nos sirva para interpretar más la realidad, un poco más allá de lo básico de cada día. Bien. Bien, interesante. Bueno, esa es un poco la idea no de, de este programa, el corrernos de la coyuntura de lo inmediato y meternos de lleno con todo. Bueno, y digamos, ha pasado de todo en el último tiempo. ¿De qué vamos a hablar hoy concretamente? Sí, lo primero que me interesaría, el primer tema que me interesaría tocar hoy es el escándalo de Libra, porque casualmente ahora volvió a eh, tomar fuerza en la agenda pública y es porque... Eh, se conocieron, se filtraron las pericias de DATIP, la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal, al celular de Mauricio noveli La ex OJ, como se suele decir a veces en las crónicas periodistas, se le decía OJ a una oficina que tiene un nombre re complejo, pero es la que hacía las escuchas. Acá la sigla queda muy bien, DATIP. Mm. Eh, a Mauricio Novelli le hicieron el peritaje y se filtró, Sí. Y para aclarar, Mauricio Novelli es el empresario cripto encargado de organizar el Tech Forum en el que Javier Milei se codeó con varias figuras relacionadas con el lanzamiento de la criptomoneda Libra, sí como Julián p de Keep Protocol y Hayden Davis. Ese ya creo que lo conocemos más, uh -huh. que es el que él sirve en Tours. Lo interesante es que, nos sé si recuerdan, esto eh, comenzó en el 14 de febrero de 2025. Así es. Con un posteo de Milley promocionando esta criptomoneda. Después eh, resultó ser una estafa. Subió con el, la publicación de Milley. Después volvió a bajar. Milley borró la publicación y se justificó diciendo que no tenía idea de qué era, que en realidad lo vio y lo promocionó. Él no lo, él lo, él no lo promocionó. Él lo difundió. Esa fue la, claro. la explicación. Y lo vio en redes. Le pareció. Claro. Pero en las filtraciones dicen lo puesto a esto como si no fuera, como si no hubiera quedado suficientemente claro con todas las contradicciones durante el año uh -huh. y para colmo con esta filtración también vino acompañada de una denuncia de los diputados que hicieron la comisión investigadora de Libra el año pasado contra el fiscal tailiano que es el responsable de llevarla adelante pero que en este año el avance ha sido más bien poco y nada. Sí. Ha habido casi ninguna, ningún pedido de informe más allá de, de, de cosas básicas y recién ahora se conoce que están estas est estos temas, estos datos del, del celular y Tayano parece que recién ahora se despierta un poco. Ha hecho más revuelo a nivel público y sí. y político que a nivel judicial. sí Pero ¿qué se descubrió en el, en el celular? Un montón de cosas y hay un montón de cosas más que se van a descubrir. Ajá. Lo más interesante para mí es que Noveli le realizó más de 200 llamadas en torno al 14 de febrero de 2025 y 38 fueron con Karina Milley, Santiago Caputo y el propio Milley. 38 llamadas con estas tres personas. Claro. Son muchas llamadas. En, en el antes y el después. Así que te habla un poco de la información que estaban manejando. Y que había una comunicación muy aceitada, muy frecuente, y donde todo el tiempo se estaban actualizando, porque si no, no llamás tanto a una persona. Y hay algo interesante que es incluso sospechoso. No se recuperaron mensajes de texto directos entre ellos. Ajá. todos los mensajes Todo lo que se conoce fueron llamadas de las que no tenemos el contenido. Lo que sí tenemos, y es una prueba de la relación aceitada que tenían, es los mensajes internos del celular que que también habla Noveli con la secretaria. Ajá. Su, a su secretaria le, le comenta cosas que van pasando que tienen que ver con su academia de traders, que es en eh, w Professional Traders, sí. que es donde sabemos que Milea daba cursos eh, post-pandemia sí. y que está desde hace mucho tiempo ahí. Y también tenemos eh, información de los mensajes que le mandaban los que, por ejemplo, hablaba de pagarle $2,000, eh, Tether, que es una criptomoneda estable, dólar, va uno a uno con el dólar. Sí. Eh, 2.000 dólares, digamos, a Milley al mes en concepto de sueldo. Eso estamos hablando de 2023. Ya con Milley, en agosto además, con Milley siendo diputado. Sí. Que ya te dice algo pero va más allá en, esto. en épocas las que él eh, decía que no necesitaba su sueldo, su dieta como diputado y que no le iba a donar porque no iba a hacer caridad con el dinero ajeno, sí sorteos. Claro, hizo sorteos, hizo campaña con el dinero ajeno. Sí, digamos. Eh, y además ya te habla de eh, que para esta altura, en agosto, en plena campaña, tenías dos mensajes bastante opuestos. Pero va más allá esto, porque se extiende a nueve meses después se encontró, se encontraron muchas cosas, pero para puntualizar, nueve meses después aparece otro mensaje en el que habla de cuatro mil dólares para dar la Karina Milley, que es un personaje recurrente siempre que se habla de transferencias de dinero. sí Ya hay varias veces se la menciona a Karina o al, entre comillas, en torno de Milley. Hay una canción que se hizo muy conocida el año pasado. Sí, sí, sí, específicamente sí. Eh, por la causa Andis, el, mm. el 3% y varias menciones siempre a ellas incluso con el tema Libra. No sé si recordás que cuando fue el Tech Forum aparecieron más de una figura a hablar de las de los pedidos del entorno de Emily Ley de dar plata a cambio de alguna reunión. Sí, entre ellos de eh, Pallarols, por ejemplo, el, el orfebre que eh, produce los los bastones de de mando de los presidentes, los bastones presidenciales. Sí, y también personas que uno podría considerar que no son realmente no tienen razón para ser opositoras, como Cristina Pérez, que también mencionó que había tres personas que le habían dicho, fuentes confiables, vaya uno saber qué es eso, pero que le habían dicho que había coimas en el entorno de Milei. Otra Blum Línea, habló Cristina de... Pérez, eh, aclaremos que eh, no es una periodista opositora, claro. sino que digamos que Casi, casi es parte del gabinete porque es la esposa del de ex ministro eh, Luis el Elmarinerito Petri. Y en algunos casos es incluso vocera, porque sí. ella habla de sí, mensajes sí. del gobierno sin que el gobierno haya sacado esos mensajes. Mm. Eh, Bloomberg Linea, otro medio que tampoco es particularmente de izquierda, comunista, peronista. Es un medio capitalista, le podríamos sí, decir. Y liberal, bien eh, que habló de que había fuentes de que Millet, mientras era diputado, Eh, cambiaba cenas a cambio de bueno, se sumas en dólares, miles de dólares, que le habrían llegado a su hermana, casualmente. Y a esto se suma Charles Hawkinson, que es el creador de Cardano, la ah, sí sí la plataforma esta también de... Una criptomoneda. De crypto, sí. Claro, exactamente, que dijo que cuando vino a Argentina le ofrecieron dinero a cambio de lograr alguna reunión. Él le habló de hacer magia, lo habían dicho eh, casualmente. Eso es por un lado, y por otro lado tenemos a Novelli, que también tiene mensajes para sí mismo. A la vez que habla sobre hacerle pagos a Karina, se recuerda a sí mismo en mensajes, cosas como, pago Javier Cari. ¿Se escribe a sí mismo en WhatsApp? Claro. Ah, divino, divino, que caiga por eso este buen hombre. Sí, el tipo tenía su diario íntimo ahí. Sí. Pero también se encontraron planes para hacer monedas de oro en merchandising de Milley. ¿Eh? ¿Cómo sí. monedas de oro? Sí, teníamos la hablando? idea de hacer todo merchandising alrededor de la imagen del león capitalista. eso Y ese es el menor de los problemas, porque también se encontraban borradores de ideas de acuerdos con el Estado argentino en materia de blockchain, que eran millonarios, donde Nobel y sus socios cobrarían jugosas sumas a cambio mm. de, de ayudar al Estado argentino. Hay uno que es el más famoso, que es del 11 de febrero de 2025. O sea, Tres unos días, días antes, antes sí. de que se hiciera la promoción O oh, perdón, que se difunda la criptomoneda Sí, mantengamos las formas, bien Lo interesante es que son 5 millones de dólares, se habla esto uh. La validez legal de esto es eh, secundaria Porque uh -huh. en realidad no hay firma Pero ya te habla de la idea que Novelli y su grupo en Yo incluiría a Milley eh, Su empleado Claro, piensan en la política Nosotros tenemos esta predisposición a eh, cuestionar al político de carrera, que ya muchos años en la política y como tal tiene un montón de contradicciones. Se suele decir que los, los políticos hacen negocios con la política sí. y demás, y hacen de su vida la política. Pero yo quería traer esto a colación para hablar del tema de el outsider de la política. Porque si bien ya tenemos conocido bien al tipo que ya está metido en la política desde hace muchos años y se queda ahí, no hablamos lo suficiente del tipo que aparece en la política. Es el caso de Milley. Milley va del cero a ser diputado nacional en 2021 y de ahí a ser presidente. Es estratosférica la, la velocidad en la que asciende en el poder político. De la nada. Pero también uno podría pensar, ¿y qué pasa después? de que mi ley esté en la presidencia. Bueno, él mismo lo dice. Él dice algo muy interesante que es, lo dijo varias veces, eh, que hace una semana fue la última, que dijo que al final de su eventual segundo mandato, él ya se ilusiona con el segundo mandato, dice que se va a ir a vivir un campo y se va a olvidar de la actividad política. De hecho, se puso a fantasear con su futuro negocio y dijo que con la visibilidad que le, da, le va a dar su paso por la presidencia, va a poder dar conferencias de alrededor de 500.000 dólares. No sé de dónde a quién lo presupuestó eso, pero él está convencido de eso. Dijo puntualmente, y lo cito, Estas reglas de juego dicen eso. Yo me voy. En el año 8, supóngase, si la gente quiere, en 2031 no me ven más. Me voy. Y en otro segmento, me meto en el medio del campo. De hecho, hablé con Adolfo Cambiasso, jugador de polo. Ajá. Para tener eh, una casa cerca del campo de él, como él tiene los veterinarios, así me puedo ir con los chicos al medio del campo. Nota al pie, los chicos son los animales de mi ley los perros que tiene él. Que que ahí nos metemos en un tema filosófico si te pregunto cuántos son. Sí. Pero no, no es el tema filosófico ese. Hay una cuestión que podríamos hablar mucho tiempo de cuántos son de verdad. El concepto de identidad estaría Uf, muy interesante para charlar sí, ahí también. Sí, y de permanencia. Sí, sí. Pero ahora vamos a algo mucho más mundano. y es, ¿Cómo va a conseguir el mango loco en el campo? Mm, no. Es, esa, eh, yo pensé en eso. ¿Cómo va a ser con el mango loco? Y con 500 mil dólares por conferencia, eh, yo creo que te puedes pedir un tú, delivery de mangos locos sí. eh, todos los días. Sí, tenés razón. Pero no es la primera vez que lo dice. Ya había dicho que de, el fantaseado del año pasado con esa vida del campo, incluso Alejandro Fantino, otro pseudo vocero oficial, dijo, si fuera por mí me iría a vivir en el campo, en medio del campo con mis hijitos de cuatro patas, con pareja, si estoy en pareja, y a dedicarme a leer, escribir y dar conferencias. Ese es el plan de salida de Millet. Pero para mí, lo interesante de todo esto es que Millet tenga un plan de salida. Uno no suele escuchar a un político hablando de, bueno, llego, claro, hago sí. mis cosas y me voy. Sí, claro. Eh, quizás esto tiene que ver con el modelo estadounidense de política, que es el de que llega un presidente al, al final de su mandato y medio se guarda, al final de, de su gestión ocurrió con Obama con Bush eh, eh sí esta idea de que si vos fuiste presidente no podés participar en, en la política del día a día, ¿no? Del debate, sino que sos una figura nacional que trasciende lo partidario. Claro, sos una suerte de icono que queda ahí mm. guardado, Co cosa que no es el caso con Trump, por ejemplo. Trump sería la excepción. Justamente Trump viene a romper eso, mm. de una forma rompió muchas cosas Trump en su en sus dos gestiones sí. Y ella, esa es una sería una de ellas Pero también forzó, viste, a la clase política Estadounidense a repensar su idea De cómo ve a los expresidentes Porque apareció de nuevo gente como Obama a Hablar mucho más activamente Ajá. Eh, Pero eh, En nuestro caso Yo diría que eso tiene mucho que ver Con la figura de outsider que maneja Milley Porque La figura del outsider viene a ser Ese tipo que supuestamente viene de afuera Y no es corrompido por el poder Y que se hizo su vida en el terreno privado y no necesita entrar a la política y que no se enquista en la política durante toda su vida, como es la idea que se insiste constantemente y tiene un componente muy atractivo, que es el de la pureza de quien asume. Uno lo ve constantemente, es decir, se supone honesto, se le supone puro. Y es como siempre, cuando la hoja es nueva no tiene ninguna marca ni ninguna tachadura, ¿no? Es como un canvas vacío sobre que se puede trabajar. y en el otro extremo tendríamos al político de carrera, el tipo que está ahí que, que se queda en la política toda la vida. Sin embargo, el escándalo de Libra deja al descubierto el peligro de esta forma de hacer política. Cuando llega al poder alguien que sabe que para él la política es solo un escalón del que se va a olvidar cuando termine el proyecto, termi también va a tener eh, tratar su cargo con la misma responsabilidad de alguien que no se compromete con ningún proyecto. En otras palabras, todo se barre debajo de la alfombra al final del día, borrón y cuenta nueva. En el caso de Millet, viaja al campo y a hacer conferencias, el nuevo proyecto. Eh, en ese contexto, yo no puedo evitar reivindicar en cierta forma al político de carrera y a los elementos positivos que tiene, porque ante todo, está siempre expuesto y siempre enfrentado a su historial. No tiene dónde escapar, eso no le garantiza honestidad, pero genera un tipo de... Pienso en la palabra en inglés accountability, esta mm. responsabilidad que se tiene y que el outsider no la tiene porque aparece desaparece. De hecho, tenemos muchísimos casos, seguramente te acuerdas de varios, de tipos que ingresan a la política con mucho bombo y platillo, por ahí participan en una elección, quizás la ganan y después desaparecen no quedan en, en el olvido. Sí, sí. sí sí Pienso pienso en la figura de Manes, ¿no? que en algún momento... Se hablaba, ¿no?, de la gran la última esperanza blanca para la clase media y después se desinfló de un día para otro. Claro, Manes es un caso muy claro. Yo también pienso en tipos como De Narváez que llegaron con mucha fuerza en programas de televisión sí. y después en, en poco tiempo desaparecieron. No, me estoy acordando mejoras. lo último lo último que supimos de de De Eh, en su periodo político fue que le pegó una piña a un periodista ah, A Mario sí. Casalongue No sé si se lo puede llamar periodista Creo que mucha gente no estaría de acuerdo Pero me, me acordaba de eso justo Sí, este es, totalmente, desde ya Entonces yo lo que quería con esto era replantear un poco esta idea Que se ha instalado de que el outsider es algo deseable Y el político de carrera es algo Eh, del esnable, mm. en el extremo opuesto quizás hay que buscar otras categorías para pensar esto y eso yo se lo dejo al oyente para que arranque a repensarlo y con el tiempo que nos queda creo que podríamos aprovechar, hablando de honestidad y consistencia, de otro escándalo que también ganó fuerza en los últimos tiempos, que fue el escándalo de los vuelos de Adorni. Los vuelos de Adorni y las propiedades, sí. eh, eh, le dicen aloe vera. Lo, perdón, pero lo tenía que decir en algún momento del programa, le dicen aloe vera porque eh, son incontables las propiedades que él tiene y él en cada conferencia que da, parece, está revelando una nueva, ¿no? Sí. No pasa todos los días que un día te agarran en con, con el viaje que pusiste a tu mujer en el avión presidencial y que... Eh, al día siguiente aparezca un vuelo privado y al día siguiente arranquen a aparecer propiedades. es un, Ha sido un efecto dominó muy interesante. Pero puntualmente, para que no lo sepa, eh, algo que ocurrió es que lo denunciaron y fue imputado oficialmente. Esto lo podemos comparar un poco con la causa Libra también. ¿no? A ver. Que la causa Libra estuvo un año y sin imputación imputaciones relevantes. Y acá tenemos a Dorni que... Lo denuncian y ya está eh, imputado en la causa. Sí. Y ya lo están investigando. Eh, puntualmente, ¿qué le investigan? Bueno, le investigan que tiene inmuebles no declarados y gastos que no son consistentes con sus ingresos declarados. Como el avión, pri eh, avión privado a Punta del Este durante feriados de carnaval, durante su, eh, durante conjunto a su familia, y que supuestamente habría pagado su amigo Marcelo Grandío, periodista que tiene la productora de contratos en la TV pública, y que, bueno que también se ha eh, hecho varias contradicciones eh, con entre lo que había dicho y lo que después. ¿Quién pagó este vuelo? Primero se decía que lo pagó Grandío, después que lo pagó Dorni, después que hicieron Mitimiti. Ahora la gente que hizo el vuelo dice que lo pagó efectivamente Grandío, o ahí está la factura, eh, a través de su empresa. Entonces, lo que yo creo que es interesante para pensar acá, y de acá sale luego, la conferencia de prensa donde Adorni se quema y habla de una de que es propiedad, propietario de un departamento en Caballito que después nos enteramos que lo logró comprar eh, gracias a un préstamo de dos jubiladas que dicen que no lo conocen y que encima son las dueñas, eran las dueñas del inmueble. Algo, un cambio ahí de un pase muy extraño. y sí, hasta María Eugenia Vidal le tomó el pelo con esto que también en su momento había tenido ahí una compra oh, medio regular justamente quien quien quien habló eh, y a eso se suma una casa en un country el indio quagua club en exaltación de la cruz creo que lo interesante de esto para mí porque justamente el tema de vidal me da la pauta para presentarte este otra esta otra cuestión que es por qué eh, esto pega tan fuerte en adorn específicamente y yo creo que es porque es un escándalo que involucra a quien oficia de vocero del gobierno y que tiene un historial bastante activo en redes sociales. Adorni era tuitero antes de llegar al gobierno y es decir que se trata de alguien que trabaja en comunicación y cuyo principal capital político es la credibilidad. claro Y eso se suma que, además, ajusta de lleno o golpea de lleno a el relato oficialista. Él era la, la principal espada de la batalla cultural en algún punto. Él fue el que anunció que los, que lo, el decreto que decía que los vuelos no podían tener familiares. Sí, qué lástima que no se escuchó a sí mismo decirlo. Y bueno, se olvidó, como se olvidan eh, todos. Puede pasar. Entonces, creo que ahí está interesante esto de pensar en la palabra como un arma de doble filo. Y yo creo que con eso estamos tenemos el tiempo para hoy la sí, verdad que un, no sé si lujo, no, un lujo, Fran esta, esta primera participación en este programa muy agradecido de contarte y te voy a vamos a despedir este segmento citando un tuit de Adorni de el 8 de enero de 2021. Manuel Adorni dice Compré un paquete de salchichas que luego me di cuenta que estaba en mal estado. Llamé a Swiss para hacer el reclamo. Me acaba de llegar por correo un paté sabor provenzal por las molestias ocasionadas. Este país no tiene desperdicio. Y yo me permito agregar. Eh, bueno, no. Mejor no agrego nada. Y vamos directamente a la tanda. Gracias, Fran. Ya volvemos.